Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos el último de la semana con papo de fondo, con todo el rock and roll que tiene la Liga Nacional, con partidos que han dejado mucha tela para analizar, mucho material para pensar. Algunos equipos que van afianzándose ya la clasificación postemporada otros que están peligrando cuando uno pensaba que podían estar. Arrancamos con el resumen, la palabra de Álvaro Castiñe y Rafael Carrillo, este de Gran Campaña, cuarto mejor récord de la temporada el equipo de Castiñeira y esto nos decía Álvaro de la situación actual de ese equipo armando un equipo para llegar a Playoff y la verdad es que fuimos creciendo nos fuimos acomodando no inicio, por ahí no era un, un objetivo de inicio pero sí a medida que iba transcurriendo la competencia eh, cambiamos el objetivo inicial y fuimos en busca de esos dos primeros lugares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 Lo que clarísimo es que no es una decisión de, de, de que aparezca ese cordón, no es una decisión técnica. el eh, Lucas hizo una temporada bárbara, eh, arrancó siendo un, un suplente de 3-4 y terminó siendo el tres y el especialista defensivo titular. De Álvaro Castilleira, Lucas Ar, Lucas que no va a haber post-temporada, una bursitis en el codo, lo dejó afuera, en su lugar está el pica Mauricio Aguiar el equipo de Ferrocarril este esto nos decía el bueno de Lucas. Estoy pasando un momento bastante duro en lo personal, eh, con algo, bueno, una situación por ahí inesperada, así que bueno, tratando de, de asimilar por ahí el mal trago. No, la verdad que no, eh, la verdad que no, eh, no la esperaba. Eh, nada, pensé que, que en su momento era una lesión y que iba a pasar, iba a recuperar obviamente que la noticia de la lesión de que por ahí me iba a perder todos los, los, los partidos que quedaban de temporada regular eh, nada, no era bueno pero pero no esperaba para nada un corte, eh, dada la situación del equipo y mi situación personal dentro del equipo que, que a mi consideración era buena tuve una reunión con, con Álvaro Castañeda eh en donde él me expresó que, que la, la decisión era pura y exclusivamente dirigencial Pero bueno, de Lucas al vuelo de Picato, gran campaña de regata que está en la tercera colocación, se fue que Juan Johnson volvió británico al equipo, 52 partidos para los correntinos con 32 victorias y 20 derrotas. Esto nos decía el campeón de la Liga Nacional Gavin Picato. Sigue siendo una construcción permanente hasta el último partido ese es el, el camino que queremos recorrer no estar en una determinada ubicación sino centrarnos en el presente y, y, y ir construyendo el equipo porque me parece que es la forma más saludable de enfrentar una competencia tan larga y tan dura como, como nuestra liga falta cerrar bien eh, la fase regular y después ver eh, la clasificación y quién eh, en el cruce de playoff la lógica del juego es esa, la del básquet es encestar, y se gana, gana el que más puntos hace. De Picato Osemani, José, el tineciólogo histórico de Boca Juniors, con una tarea por delante muy buena, que es y difícil también al mismo tiempo ponerlo bien, a Carlos Delfino para el pleo, recordemos que Boca y Echagua van a estar jugando por esta instancia, por la permanencia de nuestra Liga Nacional, esto nos decía José Osemani.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 En, en la mejor condición. La duda todavía sobre Carlos Delfino, nos vamos a hispanoamericano porque a pesar de que el equipo de Capelli no ganó, al no ganar Boca, mantuvo la categoría en su primer año en la Liga Nacional y condenó al equipo Ceneise a jugar el playout con el de Paraná. Esto nos decía el número uno de la subcomisión de Baje del Martín López. Después de, de lo logrado anoche, vive de otra manera. Teníamos mucha confianza en el equipo, sabíamos que este equipo que arrancó en el 2017 ya era otro, eh, con la llegada de Nico, con la llegada también de Fili, que nos dio lo que nos faltaba, el tema de la defensa, entonces este nos permitió sí se pensar en que teníamos un equipo para pelearle igual igual a todos. ¿Y hay, hay interés para renovarle a Adrián Capelli? Y mirá, con lo logrado, seguramente que sí, este, nos tendremos que sentar con Adrián y, y sí, este, vamos a, a ver la posibilidad de, de, de la continuidad. Nos vamos de la Patagonia Argentina al Gran Buenos Aires, ahí está Juan Ferreira, el técnico de Berasa, Berasetegui perdió con obras por la Liga Nacional de Básquetbol Femenina, 59 a 53 hasta ese momento venía con dos victorias de visitante, una frente a quinza el otro frente a olímpico esto nos decía el asistente de la selección argentina, el español Juan Ferreira obteniendo diferentes opciones de juego, ¿no? eh, el viaje es muy muy cansador eh, y la verdad que todo lo que sea eh, sacando los resultados positivos en viaje suma eh, tanto Obras como, como nosotros somos equipos que o sea, con un con una base de jugadores que venimos trabajando pero me gustó mucho olímpico me gustó mucho Kimsa y son equipos que hace dos semanas o unas semanas se hermanoron y ahora con esta liga femenina eh, ha habido un desarrollo importante esperemos que lo podamos capitalizar a mi de selección y que podamos eh, subir mucho más jugadoras o que el abanico de jugadores para elegir sea más amplio de Juan Ferreira, Guillermo Vecchio el ex entrenador de la selección argentina y tantos equipos de Liga Nacional arregló su vínculo con Guaros de Lara hablamos con él antes de la partida Vecchio, ya está en Venezuela esto nos decía sí, estaba esperando la oportunidad de algo serio de algo importante y, y bueno, gracias a Dios se dio no, nunca, como bien dijiste nunca nos fuimos al vaso, al contrario trabajando mucho más ...formando jugadores... ...trabajando en los campos... ...en Estados Unidos... Eh, ...en Asia... ...y acá en todo el país... ...en toda Latinoamérica también... ...así que... ...siempre siempre atento... ...y se da esta oportunidad... ...realmente para uno... ...ya se extrañaba un poquitito dirigir... ...hace más de un año que no estaba... ...en la línea... ...con equipos profesionales... ...han surgido muchos fans, ...muchos... ...gracias a Dios... ...muchas otras oportunidades... ...pero... En realidad no me no me convencía mucho. Regijamos ve que Amelia nos fuimos a Brasil, no la encontramos, tuvimos que esperar a que Melisa vuelva para jugar la Liga Nacional frente a Unión, para Unión Florida debutando el día sábado en el partido televisado por Deporte TV Melisa Greter, campeona con el Corinthians de Brasil. Nos comentaba lo siguiente muy contenta con lo que logramos el equipo la verdad que, que tuvimos un, un muy buen año comenzamos muy bien eh, y bueno pudimos llegar a la final que, que era lo más importante y, y esta vez y sí, ganarla no como el año pasado así que que muy feliz por eso sí nada de descanso hoy ya me ya me sumo a los entrenamientos y bueno el sábado ya voy a jugar contra contra vé el primer partido Eh, tenía muchas ganas de, de regresar a argentina y bueno poder sumarme como decía a florida el club donde jugó siempre los que competimos queremos llegar a la final y bueno tratar de, de ganar el campeonato eh, sabemos que sabemos que va a ser difícil pero bueno confiando y, y ver lo que lo que quiere gregorio último testimonio de los muchos que tuvimos esta semana nos fuimos a junín argentino metió una gran victoria se asegura la cuarta colocación de a poquito detrás de huevo de Bahía Básquet ha hecho una gran campaña el equipo de chiche jape que está a punto de renovar su vínculo con el equipo turco esto nos decía la última o la anteúltima mejor dicho incorporación de argentino de Junín Luis Junior Sequeira nosotros hace varias fechas somos realistas en qué posición podemos luchar que es la de la del cuarto puesto para una localidad en el primer cruce ese es el objetivo del grupo Entonces el equipo adelante se repartió, pero, pero nosotros somos conscientes que, que para ganar nuestra principal arma y la que llevó y argentino a donde está es, es la defensa. Así que eh, mientras no salgamos de foco y, y del rol que tenga cada uno, eh, los resultados van a venir solos. Y ya nosotros nuestra cabeza tiene que estar como si fueran frío. Es la mejor manera de prepararte, porque después solamente se entrenar, son unos días de entrenamiento y competir. Señores técnicos, jugadores, representantes, periodistas, todos pasan, femenino, masculino, todos pasan por uno contra uno radio, transitando nuestra octava temporada, con Gastón en los comandos, poniéndonos en el aire, con hoy en la producción, con Santiago haciendo uno contra uno televisión para salir mañana a las 11 de la mañana con Franco, con María, con toda la banda y con ustedes del otro lado hasta la una para el mejor básquetbol de la Liga Nacional. Uno contra uno radio todo el básquet en el aire bueno, continuamos en este programa gran gran semana de testimonios con muchas notas con todos los protagonistas en donde tenemos que estar consultando quien tiene que consultar eh, la verdad que fue una una linda semana en cuanto a testimonios y una linda semana de liga nacional de básquetbol no eh, donde se están jugando cosas realmente muy importantes, eh, donde bueno este, los equipos ya están transitando eh, prácticamente la, la última etapa, y anoche con una jornada que fue realmente muy linda, porque hubo tres partidos en donde había cosas muy